El futuro la paz en eh, la igualdad eh, eso es utopía un sueño una esperanza y lo contrario la distopía lo opuesto a la igualdad eh, lo opuesto a la justicia y lo opuesto a la paz utopía contra la distopía y sobre utopía y sobre utopías hablamos esta noche pérdida Se acaba de publicar un libro se titula Soñar de otro modo. de las manos se me escapa, pero. Su autor está con nosotros. No estoy sola, estoy conmigo. Él es un filósofo profesor de ISTE, la Universidad de Valencia Francisco Martorell Campos. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, muy bien. Francisco, ¿se puede soñar de otro modo? Se puede y se debe. Eh, el título del libro eh, puede parecer un poco enigmático, pero está señalando a la necesidad de volver a imaginar futuros mejores, una actividad que ahora mismo está en crisis, por no decir prácticamente desaparecida, pero hacerlo de otra manera. Las utopías, los sueños sobre civilizaciones futuras, más igualitarias y libres que la nuestra... Esas utopías ya no nos sirven ni por la forma ni por el contenido. Por lo tanto, hay que volver a activar esa capacidad de soñar con futuros mejores, pero esos futuros tienen que ser distintos. De ahí lo de soñar de otro modo. Ya sé que es muy complicado y muy difícil resumir y dar una definición de lo que es, pero es importante bueno. que la gente sepa dónde podemos encuadrar, cómo podemos definir utopía. Sí, Bueno, utopía, eh, para empezar, es un término, como todo el mundo sabe, polisémico. Y desde hace ya mucho tiempo eh, es un término que está sometido a, a, a todo tipo de ataques y teníamos que, que concluir que el sentido de utopía hoy día es un sentido puramente peyorativo. Cuando la gente escucha utopía, automáticamente identifica el término con lo imposible, con lo delirante... ...con lo quijotesco, el sentido peyorativo de utopía... ...que ha sido fabricado pacientemente por el sistema... ...durante mucho tiempo, se ha impuesto, está en la mente de todos... ...y le otorga muy mala prensa. Pero en realidad la utopía, eh, entendida desde un ámbito más neutral... ...y más objetivo, la utopía no coincide con ese sentido peyorativo... La utopía designa muchas cosas, en efecto, pero podemos sintetizarla en torno a tres. La primera, la utopía, es un tipo de deseo. El deseo de un mundo mejor, de un futuro más digno, etcétera Ese deseo puede eh, estar contenido en cualquier persona. No hace falta ser un filósofo, no hace falta ser un pensador para tener deseos utópicos. Cuando alguien comprueba in situ que la realidad es injusta, o cuando alguien sufre ante la realidad, desea un mundo mejor. Eso es el deseo utópico. En segundo lugar, utopía designa a un género de escritura, que es donde se englobarían las famosísimas utopías literarias, y también el pensamiento utópico desarrollado a lo largo de ensayos de diverso tipo. En tercer lugar y por último, la utopía hace referencia a un tipo concreto de acción política, acción política que tiene por objetivo transformar a mejor la realidad que existe. Esos tres sentidos de utopía reunidos son los que forman la base de mi investigación. Fíjate que cuando estabas diciendo esto me estoy acordando de algunas personas que cuando tienes una conversación eh, con ellos hay gente válida, ¿eh? Eh, sí. y no es gente que está en contra de tus ideas, eh, pero cuando tú les expones eh, algunas eh, ideas y algún concepto y, y algo muy, muy sencillo te dicen, pero no seas utópico, no seas utópico. Eh, parece que se ha metido en la cabeza de la gente, no seas utópico. No, no, vamos a ser utópicos eh, porque solo de esa forma se puede construir el futuro. Exacto. Eh, como he dicho antes, el, el sistema en el que vivimos eh, aprovechó la caída del muro de Berlín en 1989 para eh, instalar ese sentido peyorativo de utopía en, en, la, en las cabezas de todos. Hay un error aquí, un error categorial que es preciso subrayar para que la gente lo tenga claro. En primer lugar, la utopía no es contraria a la realidad. ...tal y como la ideología vigente nos quiere hacer creer... ...todo lo contrario, no hay nada más realista que la utopía... ...la utopía nace del descontento ante la realidad... ...del análisis de la realidad... ...de un deseo de transformar la realidad... ...no es una huida de la realidad... ...es justo lo contrario, es un compromiso íntimo con la realidad... ...y es un compromiso con el objetivo de mejorarla... ...eso para empezar... ...la utopía, subrayo otra vez, no es contraria a la realidad... ...por mucho que eh, los poderosos, por decirlo así... ...se hayan encargado y estén todavía enfrascados en ello... ...en hacernos creer que efectivamente la realidad es una cosa... ...y la utopía es otra. Y una segunda cuestión... Eh, ...esta diferenciación entre utopía y realidad aunque ahora sea utilizada por el sistema vigente, curiosamente tiene un origen marxista. Carlos Marx y Engels, en el manifiesto comunista, machacaron a la utopía y tildaron a la utopía precisamente de no ser realista. El ataque canónico a la utopía que más impacto ha tenido en la historia ha provenido del marxismo. Aunque resulte curioso porque mucha gente cree que el marxismo histórico fue un movimiento utópico. Bueno, relativamente se oponía a la utopía. Claro, hay que conocer algunas cosas. Tú has mencionado en esta eh, última intervención que has efectuado un tema de una pregunta que tengo eh, al final del cuestionario, pero ciertamente, eh, ya que lo has anticipado, lo vamos a hablar. La caída del muro de Berlín se va a cubrir 40 años, pero parece que entonces cayó un muro muy visible, pero se levantó otro que no se veía, y yo no sé si es... ...muy utópico destruirlo... ...pero que es el muro de la desigualdad... ...sí, es, exacto... El, el, ...la caída del muro de Berlín... ...vino a consumar... ...un proceso de utopofobia... ...que se inició con la Primera Guerra Mundial... ...que se fortaleció con la Segunda Guerra Mundial... ...y que culmina con la caída del muro de Berlín... ...esos tres acontecimientos... ...junto a toda otra serie de hechos históricos... ...que se podrían añadir también... ...fueron eh, poco a poco fraguando la sospecha de que había algo equivocado... ...en el ideal ilustrado de progreso, de libertad, igualdad, fraternidad, etcétera Que esos valores y esa ideología de, de progreso nos habían conducido al desastre. Con la caída del muro de Berlín, lo que cayó no fue un régimen utópico. Esto la gente también lo debería tener muy claro porque la Unión Soviética fue de todo menos un régimen utópico. Fue un poco autores, distópico casi, lo contrario, ¿no? Claro, fue un régimen más bien distópico. Han habido muchos autores que han explicado cómo efectivamente en la época anterior a la Revolución Rusa sí que existían determinados movimientos que podrían tildarse técnicamente de utópicos. Pero una vez la Revolución triunfó, fueron absolutamente exterminados. La Unión Soviética se acogió desde el principio a una perspectiva positivista de la política. Y, conectando con las críticas de Marx a la utopía, que comentaba antes, eliminó cualquier rastro de utopía estricta de su seno. Por lo tanto, se equivoca quien piensa que con la caída de la Unión Soviética, la, la utopía social queda deslegitimada. Porque no cayó un régimen utópico. Lo que sucede es que el sistema imperante y eh, tiró de los hilos para conectar estas cosas, crear un totum revolutum y hacernos creer que con la caída de la Unión Soviética la utopía había muerto. El problema es que la gente lo creyó y que las propias fuerzas políticas encargadas en el mundo occidental y democrático de proponer medidas políticas alternativas para acabar con la desigualdad de la que hablabas, se volvieron de pronto adeptas a la realpolitik, a la política realista, creyendo que la utopía se enfrenta a la realidad y que es contraria a la realidad, y desde entonces, políticamente, estamos en un estado absolutamente paralizado. No han brotado nuevas reivindicaciones y nos estamos dedicando a intentar defender los logros democráticos y emancipadores ...que lograron nuestros antepasados... ...pero no estamos proponiendo... ...nuestra generación, nuevos objetivos... ...utópicos por los que batallar... ...estamos a la defensiva... ...el sistema se aprovecha de ello... ...y en lugar de proponer cosas nuevas... ...para que los poderosos tengan que defenderse... ...estamos defendiendo nosotros... ...los que consiguieron nuestros padres y abuelos... ...la situación es realmente preocupante... ...porque lo que se ve afectado con esta circunstancia... ...es el progreso social... Utopía y distopía, términos eh, contrarios, eh, pero es difícil establecer eh, dónde empieza uno y acaba el otro, dónde acaba una frontera y comienza la otra, ¿no? Sí. Si nos acogemos a la, a, al ámbito literario, el análisis de las distopías muestra que guardan una utopía en la recámara. Eh, si, vamos a coger como ejemplo 1984 de George Orwell que es la utopía más célebre y más ortodoxa y que se encuentra, bueno, en, en buena medida actualmente ya completamente superada y obsoleta. No nos sirve ya como diagnóstico del presente, pero cojámosla. En 1984 hay una descripción crítica, como todo el mundo sabe, del totalitarismo, de un mundo monocolor, homogéneo, donde no existe ni privacidad, ni libertad, ni diferencia. Pero justo al retratar lo indeseable, Orwell también está poniendo sobre la mesa lo deseable. Un mundo con libertad, con derechos individuales, con privacidad. Al mostrar lo que no quiere, la distopía está mostrando indirectamente lo que quiere. Y es ese lo que quiere la utopía oculta en la distopía. Y al contrario, cuando cogemos las novelas utópicas tradicionales, que por cierto, y desde luego, también han quedado obsoletas, de ahí lo de soñar de otro modo, cuando cogemos estos libros de H.G. Wells, de William Morris, etc. Al leerlos, uno descubre que tras esa aparente bonanza, prosperidad, felicidad, se oculta algo francamente indeseable se oculta una tendencia totalitaria eh, con la que hoy día obviamente no nos podemos identificar. En toda utopía hay una distopía y en toda distopía literaria hay también una utopía. No deja de ser curioso que algunas utopías en distopías eh, que nos hablan de la presencia de los humanos en otros planetas, en la terraformación de Marte, se acaban sí. peleando eh, por una lucha ...casi, casi siempre comercial... Eh, ...la economía está detrás... ...el poder del dinero, el liberalismo... ...siempre está detrás de esa pelea... ...vamos a exportar nuestras peleas en la tierra... ...también al espacio. Sí, eh, aquí es absolutamente necesario... ...citar la trilogía de Marte... escrita por Kim Stanley Robinson... ...que está publicada al castellano... ...hace muchos años... ...y son tres novelas... ...a mi modo de ver forman la saga utópica más interesante de las últimas décadas y nos ofrece pistas de por dónde debería ir la renovación de la utopía, en esta saga Robinson nos muestra un futuro en el que las multinacionales han destruido prácticamente el planeta Tierra y junto a los gobiernos envían a 100 científicos con la misión de terraformar Marte y volverlo habitable. Eh, lo que no sospechaban esas autoridades, ni, la, ni las de las multinacionales, ni, ni los gobiernos, es que esos científicos, además de estudiar cómo terraformar Marte, van también a intentar crear un sistema político-económico diferente del que ha destruido la Tierra. A lo largo de tres libros van llegando millones de colonos a Marte, de trabajadores de las multinacionales, etcétera, Y se libra una, una guerra, estoy resumiendo mucho, eh, se libra una guerra entre los partidarios de crear un sistema alternativo al capitalismo que ha acabado con nuestro planeta y los defensores de las multinacionales. Al final, eh, bueno, eh, vencen los rebeldes, por llamarlos de alguna manera, y firman una constitución que no estaría mal que más de un político leyera, porque contiene ideas, eh, francamente, muy interesantes. El problema es que los políticos... Eh, no leen ciencia ficción eh, social, ni mucho menos ciencia ficción utópica, que hoy día hay muy poca pero esta trilogía de Kim Staddy Robinson sobre Marte es muy interesante los políticos leen Juego de Tronos, por ejemplo Sí, es verdad Sí, sí leen, pero sí. sí, algunos dicen que leen Juego de Tronos, que me parece muy bien pero Juego de, de Tronos es una saga que nos indica cómo funciona el poder, pero que no nos dice nada sobre cómo podría funcionar de manera distinta Por tanto, eh, escasa utopía vamos a encontrar en los discursos políticos institucionales también. No deja de ser curioso que tú dices en el libro y tú explicas, bueno, ¿cómo ser utópico? ¿Cómo creer en la utopía? Y hablas de eh, la lucha por la igualdad, pero de no ser igual a otros. ¿Cómo se consigue eso? Sí. Bueno, eso es bastante complejo. Eh... El libro viaja a través de la historia de la utopía literaria y de la distopía y va eh, tocando una multitud de cuestiones del mundo actual, las va analizando, y una de ellas es eh, el auge, el auge que en la posmodernidad, que en nuestra época presente, eh, ha sufrido, ha gozado, mejor dicho, el concepto de diferencia. Si en la modernidad... El, el, el infierno procedía de la igualdad, esa igualdad que George Orwell en 1984 describía. En la posmodernidad, yo sostengo en el libro que el infierno procede precisamente de la diferencia, de una diferencia absolutista. Hoy todo el mundo reclama y clama a los cuatro vientos que es diferente. Nadie quiere ser igual que los demás. Eh, ...las políticas reivindicativas se han convertido también... ...en políticas de la diferencia... Eh, ...todo tipo de culturas, de subculturas minoritarias... Eh, ...han tomado el, el poder, el timón... ...del discurso político supuestamente transformador... ...y eso tiene una parte buena... ...y es que efectivamente... ...en el pensamiento transformador... ...se había olvidado la importancia de la diferencia... ...y se había subrayado exclusivamente... La, la igualdad, y eso era francamente peligroso, porque corría el riesgo de derivar en, en imaginarios totalitarios La distopía dice no existen alternativas, la utopía dice, existen alternativas ¿Con qué sí. nos quedamos? Claro que existen alternativas eh, La peculiaridad de nuestros días que ha sido subrayada por, por muchos filósofos, sociólogos la peculiaridad de nuestros días la principal peculiaridad ...más que el narcisismo, el individualismo... ...el culto a la diferencia inclusive... ...es la incapacidad... ...para pensar... ...en un futuro mejor... ...para imaginar alternativas... ...porque las alternativas que existían... ...y eso es verdad, ya no nos sirven... ...eso no significa... ...que no hayan alternativas... ...el no hay alternativas, como todo el mundo sabe... ...fue un eslogan de Margaret Thatcher... Sí. ...que... ...profirió hace 40 años y que ha acabado instalándose, vuelvo a utilizar la metáfora, en la cabeza de todo el mundo. Francamente, eso eh, esa incapacidad de pensar alternativas explicaría por qué se publican tan pocas novelas utópicas. A, a, al, al escritor de, de, de ciencia ficción le resulta muy difícil eh, concebir futuros distintos y mejores... ...al presente en el que nos encontramos... ...lo mismo sucede en el ámbito de, de la política... Eh, eh, ...francamente eh, yo no encuentro ningún programa transformador... ...que proponga alternativas... ...pero eso no significa que no las haya... ...significa que nuestra imaginación... ...la, la, la imaginación política... Eh, ...se encuentra actualmente en un momento de colapso... ...pero no tiene por qué seguir así ininterrumpidamente... Las cosas seguro que cambiarán. Si algo nos, nos enseña la, la historia es que todos los sistemas políticos y, y económicos eh, han acabado de, desapareciendo. Y lo mismo le va a suceder al mundo en el que vivimos a, ahora mismo. Lo, lo siento mucho por los que eh, se opongan a esta tesitura, pero dentro de mil años, muy probablemente, si no hemos destruido el planeta y seguimos viviendo en una civilización, ni existirá el capitalismo, ni el FMI, ni las galletas María. Eh, claro. <risa> habrán cambiado muchas cosas. Y si estamos aquí dentro de 3.000 años, ¿será que se ha cumplido alguna utopía? Eh? Eh, porque para... Conquistar el futuro es necesario que en el presente se hagan cosas eh, buenas y se fortalezca la, la unidad, la igualdad y muchísimas eh, cosas que eh, representan los valores utópicos que son los valores que todos eh, tenemos que tener y que son los valores eh, que se encuentran en este libro, en este trabajo en soñar de otro modo Y su autor es eh, Francisco Martorell Campos que ha estado esta noche con nosotros eh, Francisco, muchas gracias A vosotros